Juventud del pueblo tao judío, es la hora de tu renacer. Comunicado del Dios Cúmido para el pueblo tao judío de verdad de Antioquia. Queridos hijos del pueblo de Dios, que habitáis el departacierto de Antioquia, Tengan vuestras mercedes un magnífico día. Les saluda su servidor, Cúmido. Pido al Supremo Elohim, Hacedor de todo cuanto existe, que sea su bendicel para este su pueblo, para que la prosperidad espiritual y física se haga presente, y el buen dinero habite en las casas y en las magdus de sus hijos, los Tao judíos de verdad. Mis queridos Hermagdus, en esta oportunidad quiero darles a conocer un proaxel que hemos elaborado los altargados de levantacierto juvenil Tao. Y este proaxel tiene como cimbre forjar, conciencia divina y cuerpo saludable. Este es el cimbre que le he ofrendado a este proaxel, el cual ya ha habido llevado a efecto en el Departacierto de Boyacá, en el Departacierto de Cundinamarca. Y estamos elaborando para llevarlo a efecto en el Departacierto de Antioquia. Es decir, en este mocierto ya hemos llevado a efecto dos forjares y este que estamos concretando en Antioquia, será el tercer forjar. Estamos haciendo todo lo posible para que este evento sea un éxito rotundo, Tenemos un gran viterial de Exposicel y contaremos con grandes paladines de levantacierto juvenil Tao para dirigirlo. Los objetivos de este Proaxel son los siguientes. Primer objetivo. Reavivar en la doctrina a los jóvenes de las fuentes para que se conviertan en el fundacierto teológico de estas enseñanzas activando sistemas que licencien que el cierto juvenil Tao, se establezca firme inti en cada una de las fuentes del departacierto de Antioquia. Segundo objetivo, atraer a más jóvenes a la doctrina, mediante conferencias nutridas de conocicierto científico-teológico, basadas en las enseñanzas, entregadas por nuestros salvadores, el Venerable Maestro Ha Keliumseus Induceus y el Venerable Maestro Samael Joab Bator Weor. El propósito es visitar instituciones educativas, presentando como atractivo las Artes Marciales Tao. Para ello, viajarán del Templo Vegetal Sacroacuarius Monjes, maestros de Artes Marciales y también nos cooperarán los artes marcialistas del Departacierto de Antioquia que así lo deseen. También haremos presentaceles musicales, obras de teatro, bienavares, gimnasia, entre otras exposiceles que tendrán la oportunidad vuestras mercedes de disfrutar. Es el deseo de Elohim que este proaxel de frutos en gran abundancia y para ello cooperación de cada uno de vosotros la primera cooperación que les solicito es contribuyan convocando jóvenes familiares y conduviéndolos a estos encuentros juveniles que se estarán dando en varios lugares del departamento de Antioquia como ser en la zona centro Fuente Nailam de Belén Zona Sur Fuente de Itagüí, vidaular Envigado Fuente Lauthor Fuente Ciblar de Caldas Fuente Captuín de Amagá Zona Norte Fuente Naragel de Bello Fuente Nebrizet de Copacabagda Y Girardota, Zona Oriente Antioqueño La Fuente Guavtel de La Unión Fuente Abstract Marinilla Fuente Certec de Don Vicente Fuente Siram de Guarne Fuente Kibadar Y Yadubay de Río Blanco Fuente de La Ceja Fuente Sbraitelli del Sagrario La segunda solicitud que les hago es que a la medida de vuestras fuerzas económicas donen un óvulo para el financiacierto de cada uno de estos eventos sepan vuestras mercedes que recurro a vosotros por menestencia porque como es sabido la obra de dios ha pasado por diversas limitaciones provocadas por la bestia y sería muy forzado para la obra de dios financiar este proaxel que tenemos el cual lo hacemos cobijados en la gran misericordia de elohim y él Recompensará con multitud de bendiceles a todo aquel que contribuya de alguna de estas dos formas que les he solicitado. Como vuestras mercedes pueden ver, los objetivos que perseguimos son nobles y este proaxel va en benevidbio de vuestros hijos, de vuestros hermandos, de vuestros nietos y de los muchos que vendrán en el futuro como linaje vuestro y la generacel actual de jóvenes os bendecirán y aún las futuras generaceles continuarán bendiviendo a cada uno de vosotros por haber licenciado por algún sistema que ellos pudiesen conocer estas sublimes enseñanzas o oh, que aunque algunos de ellos ya las conocían Esta proaxel, la cual hemos llamado Forjar, los afirmó y los forjó como verdaderos practicantes y exponentes de estas enseñanzas. Solo imaginen las multitudes que estos paladines que forjaremos en Antioquia conducirán a estas enseñanzas en el corto futuro. Para el envío de tus óvolos al gran evento Forjar, Puedes obtener mayor formacel. Venerable Maestra Dumbar Hasha. Recaudadora General. Teléfono celular 312-281-2180. Teléfono fijo 4-483-200. Correo electrónico. Fuente-debello.com Bello con V. Tus óvolos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 for hard conciencia divina y cuerpos saludables.